de referencia, y algunos puntos importantes, uno de ellos, el, la inauguración este mismo domingo del nuevo auditorio, ¿no? Así es, eh, la verdad es que, bueno, es lo que nos está llevando estos días eh, más trabajo este domingo ya tenemos la inauguración de este espacio eh, le vamos a llamar auditorio porque va a recoger uh, distintas actividades y programaciones que ya se venían realizando en Berrizar, uh -huh. las propias eh, musicales que emanen tanto de la Escuela de Música como de otras formaciones, pero también eh, las programaciones teatrales, de danzas proyecciones audiovisuales etcétera, que de normal se venían realizando en otros espacios O sea que efectivamente va a realizar las tareas de un auditorio y va a ser mmm, prácticamente va a ser un auditorio para ver no por eso de ahí el nombre también eso es eh, bueno y como comentábamos la inauguración es este mismo domingo y ¿en qué va a consistir? bueno lo primero que queremos hacer es dar a conocer este espacio la verdad es que es un cambio muy grande con respecto al salón de actos que existía anteriormente en la escuela de música y para darlo a conocer lo primero que tenemos que hacer es que lo visite y lo conozca el mayor número de gente posible uh -huh. hemos ido a un acto de De inauguración en el que bueno pues se van a mezclar dos cosas o dos eh, partes un poco diferenciadas la primera es un acto más formal y protocolario eh, de presentación del propio espacio que hará la arquitecta con todo lo que ha supuesto la obra y otra parte digamos más de fundamentación del por qué y para qué que hará el alcalde sabiabilasa uh -huh. Esta será la primera parte, pero después lo que queremos sobre todo es dar a conocer un poco las posibilidades del, del espacio, para lo cual hemos organizado una especie de festival con actuaciones de eh, co colectivos locales uh -huh. de teatro, poesía... Eh, distintas eh, formas de música, estará la banda, estará la coral, eh, va a haber intervenciones de profesores de la propia Escuela de Música, eh, va a haber también danzas, de forma que sea un festival ameno y nos dé una muestra de las posibilidades de las actuaciones que va a recoger el, el local. Uh -huh. Y además eh, todo con colectivos del pueblo, que también le da un, un toque más cercano, ¿no? Sí, la intención es, eh, como he dicho, dar a conocer esto al público local y, bueno, pues eh, también... Eh, queremos que sirva a los colectivos que más lo van a utilizar, de forma <risa> que pues, comenzamos con esta eh, inauguración que queremos que sea lo más eh, abierta y, y participativa posible. Uh -huh. Eh, entendemos que con estas premisas, la sala, que tiene 299 localidades, se nos va a quedar pequeña. Eh, para lo cual si en se lugar... acaba de inaugurar, ya ¿se va a quedar pequeña ya el primer día? Pocas veces ocurrirá que se nos quede pequeña, pero esta inauguración sí puede ser una de ellas. Por lo cual, en lugar de eh, poner solo las entradas a disposición del público en eh, un rato antes de, de la inauguración, lo que hemos hecho ha sido que la gente, a lo largo de la semana, pueda pasar a recoger dos invitaciones por persona. De forma que las personas que tengan esas invitaciones saben que pueden eh, acudir y quien eh, no las tenga, pues eh, no por lo menos no se llevará el disgusto de quedarse fuera en el momento. Ya, efectivamente. Bueno, de todas formas, además de eh, la inauguración el domingo, eh, creo que también va a haber visitas guiadas durante la semana que viene, ¿no? Sí, el objetivo sigue siendo el mismo, darlo a conocer en las visitas guiadas, además con un poco más de pausa y con eh, eh, un cierto paseo por todo lo que son las instalaciones, con o que el domingo el público asistente pues solo va a poder hacer entrar e ir a su localidad, ¿no? uh -huh. eh, esto va a tener lugar el miércoles y jueves de la semana que viene y para ello se pueden apuntar llamando al teléfono 012 porque se va a funcionar por grupos de las personas interesadas. Uh -huh. Serán a las 7 y a las 7 a las 6 y a las 7 de la tarde y se puede elegir idioma castellano o euskera. Uh -huh. Perfecto. Y eh, todavía no hemos terminado con las actividades del del nuevo auditorio. Eh, porque ya hay programadas unas eh, cuantas actuaciones, y unas cuantas actividades, ciclos, etcétera, para las próximas semanas. Así es, la verdad es que va a ser inaugurarlo y a partir de ahí ponerlo <risas> en funcionamiento a ah, tope. Eso es, a gastarlo. <risas> ya eh, la semana que viene, el día 14, hay programada una actuación de teatro que uh -huh. va a realizar el grupo Iyuna y que se titula Cerdo agridulce Es una... Comedia, no sé si comedia, sí. <risas> que sobre todo describe pues unas situaciones laborales y sociales bastante complejas, es decir, eh, muy real uh -huh. y que tiene la particularidad de que no es una obra que programa el ayuntamiento, sino que el propio grupo eh, se lanza a programarlo, les interesa uh -huh. poderlo mover... Eh, y ellos van a ir a ¿cómo se llama a taquilla. A taquilla, es decir, uh -huh. el ayuntamiento porcentaje. les cede el, el local y ellos son los que corren con el riesgo y ventura de las personas que, que acudan. Uh -huh. eh, nosotros sí que queremos impulsarlo, es una de las cosas que también queremos eh, que sirva este, este nuevo espacio, que es eh, en estos tiempos en los que el ayuntamiento difícilmente va a poder destinar más dinero que el que tiene ya eh, para actividades culturales, eh, lo que queremos hacer es que la programación, aun y todo, eh, que se ofrece a Berriozar gane para lo cual la fórmula puede ser este este tipo de, de representaciones en los que el propio grupo interesado pueda programarse. Uh -huh. Es una modalidad muy interesante. ¿Qué día hemos dicho que va a ser esta actuación? El domingo 14 a las 7 de la tarde. Domingo 14 a las 7. Sin embargo, también todavía nos queda el grueso de actuaciones, eh, ya que el FICBE, el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar, también va a tener su sede ahí. Efectivamente. El fin de semana siguiente, comenzando el día 17 y hasta el día 20, van a tener lugar las eh, proyecciones de este ya quinto Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social, que organiza el colectivo Berrizar Films Cotolengo Cultural. Uh -huh. eh, es la quinta edición, llevamos cuatro de mucho éxito de, de público, con una participación a nivel de presentación eh, de cortometrajes, de todas partes del mundo muy importante y con un nivel de calidad bastante bueno. Uh -huh. este, año, este año además hay otro reto, que es en esta nueva sala, que es bastante mayor que la anterior pues eh, queremos llevar más público. Entonces eh, el reto está servido, el festival quiere seguir creciendo en cuanto a lo que aporta y a lo que ofrece y bueno, pues la verdad es que es una actividad muy importante dentro de la dinámica cultural de este pueblo y queremos remarcarla uh -huh. Efectivamente, yo creo que vendrá bien además, era una de De las necesidades del, del pueblo y es que eh, el FICBE en años anteriores la, alguno de esos escenarios, el de la Escuela de Música por ejemplo, pues se quedaba pequeño para albergar a tanta gente como quería entrar, ¿no? Así es, eh, se ha vuelto, es decir, un poco, el año pasado se cambió el formato y se fue a proye doble proyección en dos fines de semana eh, alternos este año se ha vuelto al formato original de hacer todas las proyecciones en una sola semana de seguido, pero la verdad es que sí, se cree que Bueno, con esta nueva sala por lo menos conseguiremos que nadie se nos quede fuera. Uh -huh. Y ya por último eh, tenemos también otro concierto muy especial del 25 aniversario de dos formaciones eh, importantes en Berriozar. Así es, el día 28, también domingo, y en este mismo auditorio va a tener lugar un concierto extraordinario que se hace con motivo del 25 aniversario tanto de la banda de música Doñua como de la coral El Carrequín. Uh -huh. Eh, ambos van a ofrecer un concierto conjunto pero que no va a ser solamente la participación de ambos en todo momento sino que también va a contar con otras eh, participaciones puntuales sobre todo de cantantes solistas que van a ofrecer un concierto digamos de bastante calidad y al que pues hacemos invitación para poder acudir